z o n a se mueve contigo. Zona 69. 69. La música se mueve. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Hola, sí, í q u e me llama? Ah, hola. Bienvenidos, bienvenidos a este bloque, a este segundo bloque de Zona 69. Si nos escuchas a través del player, Zona 69. La música se mueve.net. A la derecha verás que en azul aparecen las redes sociales, el Facebook y el Twenty. Entras ahí y nos puedes comentar lo que quieras. Y otra cosita que contarte, el 24 y el 31 publicamos Zona 69. Habrá programas y daremos mucha compañía estas navidades con temas como, mira, como los que llegan ahora. a Estos temas nos acompañarán en esta casi casi media hora de programa. Más bien 45 minutos. Ahora, ahora, ahora. el tema más fuerte: Powerplay. p p o w e r l a Y Y arrancamos, segundo bloque, con este temazo. Me encanta la vocal de Amy. Es el tema de Enraiz, I Love Istanbul, remixes de c a t o Jiménez y Luis Vázquez. Es muy bueno. Mira, suma el volumen. Crash, Electrical crash. Cause when you smile, I feel so high. My heart it beats fast, I cannot reach y o u last. I feel so high. ¿Tienes ganas de bailar? Entra en la zona. Entra en la zona. A nuestra comunidad entrando en 20. Lamúsicasemueve.net p u t o n o Facebook. punto Lamúsicasemueve.net. punto Mira por aquí, Pablo Conde nos contaba. Él dice: Espero que no llames a la Sky por grabar en un CD el programita para ponerlo en el coche. Pablo, no, por supuesto, nos encanta. ¿eh? Es, por cierto, hay que pagarle a este tío los CDs. ¿eh? A, ver, a ver, producción, hay que pagarle a este tío los CDs. Que se graban los programas en el coche. Impresionante esto. Bueno, dice: Esta semana, si puedes, cuélgame, please. Ahí la ve Sophie Ellis Bextor, remezclada por. A Bichi, o si no, la de g r e g o r Saltor,、eh, Canoa que está、eh, reventando en Galicia. Ya, bueno, pues ya ves que nos hemos quedado con esta segunda que nos has pedido, la de Canoa, que es la última que hemos escuchado aquí en zona 6-9. La de g r e g o r Saltor、eh, dice, por cierto, el temita con el que abres el programa,、eh, la parte 1, primeros segundos, ¿cómo se llama? Uno que dice no sé qué, de Sunshine, y es muy,、eh, muy trancecillo. dice que no localizo bueno pues ya te dije por mensaje que era el teenage crime de adrian luxe o ¿Okay? k Ahí s t á dice ante todo felicidades por el programa que no me olvide ¿Eh? Vale. muy bien gracias pablo gracias un aplauso para pablo que el tío se le ocurra ahí grabando los c d s muy bien Ya está. gracias gracias gracias Ya les llamaremos, gracias.、Eh, Daniel Martínez dice: Buena música, Ben, gracias por agregarme. Ángela Vega dice: Ya os haré propaganda también, gracias. Ángela Manuel dice: Gracias, sí me encanta la música, sobre todo el p u t r u n p u t r u n、eh, Manuel, muy bien. Álvaro Fijo dice: Mola mucho el programa, la música es perfecta. t i s is my life, gracias, me encanta, gracias por ponerla. Tenéis muy buen gusto, un abrazo. Álvaro, gracias. Dice Ángela、eh, Vega otra vez. Dice: Gracias por la petición. Claro que me encanta, es mi sueño.、Eh, le encanta la música. Dice: Está estudiando guitarra clásica. Bueno, más comentarios, mensajes que nos mandáis por ahí. Sara、eh, Perales me manda un mensaje y me dice: ¿Cómo puedo descargarme algo tuyo, el programa? Bueno, pues Ángela, digo Sara. Ahora, Ángela, y quien quiera descargarse el programa, que entre en www.lamusicasamueve.net. Arriba hay una pestaña que se llama Audios, y ahí tenéis toda la segunda temporada de programas: Hay ¿eh? 14 programas, 2 bloques cada programa. De todos modos, si te gusta lo que estás escuchando ahora mismo, bajas un poquitito en la página y ahí encuentras dos pelotitas que pone descarga: bloque 1 y bloque 2. Te lo descargas y punto. Todos contentos. Manuel Barea dice: Toma, a y a ver. Y a ver si de verdad que pone buena música. Gracias.、Eh, que yo me pueda descargar. Dice: Bueno, pues ahí tienes el tracklist también en la m u s i c a s e m u e v e n e t para bajarte los, las canciones que tú quieras. Más mensajes. Dice Marta: dice, Qué pena que no os pueda escuchar en la radio. Está guapísima la música. Bueno, Marta, ya sabes que en el MP3 te lo puedes descargar. Isra dice: Hola Raúl. Hola Isra. ¿Qué tal? Aquí a voces,、eh, es que cuando me ponen hola Raúl y muchas u s yo interpreto que es un grito, n o algo así, no sé. Dice aquí me tienes para lo que haga falta y pueda ayudarte. Un saludo, gracias i s r a e l te cobraremos el favor.、Eh, sí. Javier h u e r t a dice muy buenas noches, noches para el que lo escuche por la noche. Hay gente que madruga con nosotros, ya te lo digo también. Estoy recomendando a toda mi gente tu emisora o programa de radio, también te lo digo. La hostia, enhorabuena, un abrazo. Gracias a todo el mundo que estáis ahí apoyando este programa, muchas gracias. También nos puedes mandar un correo electrónico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Correo electrónico, eso, eso es muy antiguo, ¿no? ¿Ya? Zona 69 arroba la m u s i c a se mueve.net. Entra en la zona. Zona 69. También tenemos correo postal, pero no lo voy a dar. No creo que nadie nos envíe una carta. O、oh, sí. Bueno, eso no lo sé. Lo que sí sé es que vamos a escuchar este temazo de Alex Castle Chasing the Dream. Mira cómo suena esto. Me, you b e t t e r hurry Where You wanna be a n d all those years that you've been working, now you're still on your feet. You can bring what you want, take a minute to breathe. But baby, I can't wait forever if you're coming with me. You better hurry! And while my friends picking up a dance, an angel flies down from the sky. w h e r I saw her face, never in this place. Maybe it was a fashion magazine. She's a movie star, Or a beauty q u e e n s t e e t s are Buscando por internet, estaba buscando a David t a v a r e David t a v a r e con este call, m e baby. ¿Qué habrá sido e s t e tío? David t a v a r e no lo encuentro. ¿Qué habrá sido de este tío? No sé, no sé. Bueno, nos quedamos con este call, m e baby. Bueno, a ver si sabemos algo de David t a v a r e h a b r á desaparecido? No sabemos. Bueno, qué fuerte, qué fuerte. Lo que estoy viendo por aquí. Esta noticia no sé cómo contarosla. Bueno, la voy a contar. Es que se han filtrado en los últimos días、eh, fotos pornográficas de Keisa.、Eh, están circulando por internet instantáneas de la cantante practicando sexo oral. Que, que estaba hablando de sexo.、Eh, quiere decir. ¡Buen i e r De nuevo ha sido famoso el, el blogger p e r e z Hilton, el encargado de sembrar el escándalo tras haber publicado en su web varias、eh, fotos de alto contenido sexual protagonizado por Kesa. Bueno, esta no es la primera vez que un famoso, pues eso, se le ve ahí un poco lo que viene siendo. ¿eh? Ah, ya circularon por ahí ciertas fotos sobre Miley Cyrus, sobre la cantante de Paramore. Y sobre unos cuantos artistas más siempre suele ser esto que, que las cámaras ya sean de fotos o de vídeos a los famosos muy bien no les viene ¿eh? no les viene muy bien no, no, no. pero bueno ahí está comentar esa noticia el tema de eso que es a que la han pillado un poco ahí bueno pues、eh, haciendo sus labores ¿eh? Bien, vamos a pasar a otro tema que me estoy metiendo aquí en un jardín impresionante. Vamos a la página de, de Zona 69 en t w e n 20. Me estoy metiendo aquí, estoy metiendo el login para、eh, contarte la pregunta que estamos haciendo esta semana. Esta semana queremos preguntarte:、eh, ¿sin qué podrías vivir? ¿Sin qué no podrías vivir? ¿Sin qué cosa no podrías vivir? ¿Tienes alguna cosa que si te roban te mueres? Esto que dices: si me roban esto, me muero. o ¿Esto a qué viene? Pues si viene a que en los últimos días también al pescado、eh, le han robado su guitarra, una de sus guitarras. El pescado está pidiendo ayuda a través de Facebook para a ver si alguien localiza esa guitarra en Mercados. Y nosotros hemos querido preguntarte eso. Bueno, me parece muy mal eso de que roban una guitarra, pero queremos preguntarte qué es eso que si te roban. Te da algo, eso que, que no puedes vivir sin él. Queremos que nos lo cuentes ahí a través de la página de Twenty, Twenty.lamusicasemueve.net, Twenty.lamusicasemueve.net. Escribes eso en tu navegador y directamente entras ahí y nos comentas, ¿ok? También en Facebook.lamusicasemueve.net nos puedes contar eso. Sin q u e no podrías vivir. Queremos que nos cuentes q u e es aquello que si te roban no podrías vivir sin ello, ¿eh? Y ahora nos vamos a por un tema que estoy buscando por aquí y no encuentro.、Eh, no encuentro estos momentos jardín. 6-9. Ay, esto que tiene la tecnología. Ya he encontrado la canción. Mira, te voy a poner por aquí un tema que te suena mucho, lo conoces. Y ahora te vamos a poner una reversión. Primero, primero, lo escuchas aquí. Pedro Carriño ha hecho una revisión a este famoso v o c a Linda. Junto a Kelly Pink en las vocales. ¿Te va a gustar? Y esto, ya te digo que lo conoces y muy mucho. 「Você me dá o que eu quero?」「ボ ca, calor, beijar, me entregar」「ca, c a l o beijar, me entregar」「c a Zona. zona 69. Zona 69. Efectivamente, lo has adivinado, es lo más nuevo de Pink, Reyes o h n Class. Así de bien suena esto. Bueno, gracias, gracias a todo el mundo que ha compartido este programa con algún amigo que le ha dicho a alguien: ¡Eh, mira cómo mueva esto! Gracias, gracias de corazón, ¿eh? de veras. Gracias a todo el mundo que nos ha acompañado esta semana, tanto en Twenty, en Facebook, aquí en el programa, en la música se mueve.net. A ver, me tenéis en Twitter, ¿eh? que lo sepáis. Twitter.com barra RAL f d Creo que es así. La zona 69. Bueno, gracias por estar ahí. Un saludo de Raúl Fernández. Ha sido un placer estar aquí. La semana que viene, el día 24, noche buena, estaremos aquí contigo. Te puedes descargar el programa y si te aburre tu familia, bueno, pues te lo escuchas. Ser felices, pasarlo bien. Adiós. Por cierto, nos vamos con Miss Independent, lo más nuevo de Ni-Yo. But don't need you. Hey, I can't figure it out. There's something about her. Cause she w a l k like a boss, t a l k like a boss, manicured a n nails, or something better e wrong. She's flying effortlessly. a n d she m o v e like a boss, do what a boss do. She got me thinking about getting in. For herself, I look at her and it makes me proud. There's something about her, t something s I'm so sexy about.、The、kind o f woman that don't even need my help. She says she got it, she got it, she no doubt. It. It. There's something about her. Cause she w o r k like the boss, p l、like、a y like the boss. A car and a crib, s h e b o u t to pay them both off. Everything to say, don't worry, I got it.、Mm -hmm. And everything she got, best believe she bought it. s h e gonna steal my.